¿Quieres regresar y ser feliz conmigo? Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó y exiges mi cariño Mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme. Ahora vuelves buscando mi calor diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaro de una vez lo debes entender.